Hola, hola, ¿cómo va? Después de esta, de este tiempito que no hicimos hora libre en el barrio, porque estaba el receso de invierno, y ustedes ya saben que hora libre en el barrio es un ciclo que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, los chicos estaban en sus casas, no había programa, porque no tenemos quienes este, hicieran el programa durante las vacaciones por eso hoy les damos la bienvenida nuevamente acá segunda parte del año es la más linda porque tiene que ver con la primavera y tiene que ver con que ya sabemos que va a terminar el ciclo <risa> nos apuramos, nos apuramos, nos apuramos Cómo va, todo bien? Me pueden decir sí o me pueden decir sí, no. Sí. Ay, ahí está. Tímidamente se están asomando porque tengo el estudio lleno de chicas y de chicos que vienen a hacer el programa de hoy. Vamos a empezar por presentarnos. Este, me acompañan Eva González que está con el celu. ¿Cómo va Eva? Sí, me puedes decir sí o no. Hola. hola. Buen día. ¿Cómo andan todos? Acá? En el barrio de Villa Lugano. O sea que claro. se vinieron del otro lado de la ciudad de Buenos Aires para hacer este programa acá en La Boca. Acá. Sí, mm, sí, sí. Buenísimo En línea recta, igual, amigos, ¿eh? en línea recta claro. O siguiendo Riachuelo. Claro, claro, claro. Lo tenemos acá cerquita. Eva González es parte del programa REC. Este grupo de docentes que creemos que hace radio en las escuelas está buenísimo me acompaña también Alejandra Zárate que está sacando las fotitos y nos está este filmando para que después ustedes puedan vernos en nuestra página www.programarec.com.ar nos está sacando al aire Alejandra Rojas sí que no me puede decir hola porque está del otro lado porque sin operador operadora acá no salimos al aire mi nombre es Patricia Dambrosio Y, bueno, ahora me queda presentarlos a ellas, a ellos, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Se pasó, pasaron, pasaron los nervios? Sí. Sí. Bueno, nos vamos a presentar con nombre. Nombre. Nara del Cueto. Ah, no, no, más fuerte porque no se entendía nada. ¿Cómo te llamas Nara del Cueto. Nara de... Del Cueto. Del Cueto. A ver, nombre más fuerte. ¿eh? Luciana Ramón. Luciana, por acá tenemos a... Silvina Bautista. Muy bien, ahí vamos, subiendo el volumen. Candela López. Nahuel Montenegroco. Familia Vida. Bien, y por allá estamos muy lejos. ¿Te animas a decir tu nombre? Si las chicas te pasan el micrófono, dale, decime. ¿Cómo te llamas? De Monachesi. Muy bien, viste que yo le hice decir el nombre, porque si no, no nos podemos presentar, nadie sabe quiénes somos. Me olvidé de presentar a alguien que hoy no me acompaña, el coordinador del programa REC, Mariano Molina, que le mandamos un saludo de acá. sí. Bueno, ¿los chicos de qué escuela vienen? De la escuela 18 Jorge Newbery. Ay, un poquito más fuerte, a ver. A ver. De la escuela 18 Jorge Newbery. Bien, ese es el tono, de la escuela 18 Jorge Newbery, que queda en... El, el barrio Lugano. Lugano. Bueno, a ver, yo quiero que me cuenten este, cómo es esta escuela, porque tiene una particularidad, que ustedes me lo decían fuera del micrófono. Primero doble, eh, o sea, jornada completa, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora ya entran y a qué hora salen de la escuela? Entramos a ver, a vamos, a ver, por acá, por acá. A y y bueno, te vas a acercar un poquito más que no muerde el micrófono, entonces... Entramos a las ocho y cuarto... O sea que ahí adentro están gran parte del día comen ahí adentro comen entre compañeros está bueno esa parte ¿no? Sí, de almorzar sí. bueno están todo el día pero tiene una particularidad esta esta escuela que es que tiene una, es una escuela granja es una escuela granja O sea que yo es la primera vez que escucho esto de escuela granja escuela granja y cómo qué tienen ahí adentro animales, animales animales ¿y qué animales? ¿Un león? No. no. <risa> animales que podamos mantener en una granja. Eh, Como gallina, gallina pa, el pato, ¿Caballo, pato. ¿caballo tienen? Teníamos, bueno, teníamos. Ah, ¿qué pasó con el? Lo bueno. robaron. Wow. Pues seguramente para tirar de algún carrito, ¿no es cierto? Sí. sí. sí. Uh -huh. Y ustedes se quedaron sin el caballo. Va. Entonces, ¿tienen gallina, patos? Eh, conejos, conejos. Mm. Cabras, ovejas. cabras, ovejas, pavos... Y a mí se vaca. me ocurre... ¿Y una vaca? Sí. sí. ¿Saben ordeñar a la vaca? No, no. no es... No... Tienen leche porque no tuvo hijos todavía. Ah, mira vos. Yo no sabía. Yo pensé que siempre tenés leche las vacas. Viste que uno piensa en una vaca y piensa en la leche que da. No sabía eso que tiene que tener un hijo. ¿Iba a tener un hijo la, la señora vaca? No sabemos por qué. No, tenemos otra vaca. Una Una vaca varón. <risa> <risa> o sea, un novio. Hay que buscarle un novio. ¿Cómo se llama la vaca? Carmela. Carmela. Ay, me encanta el nombre que le pusieron. ¿Todos los animales tienen nombre ahí? Mm, Alguno. ¿Y cómo es el proceso de elegirlo? ¿Alguien dice este bichito? Votación de toda la escuela. Así ¿Ah, se hace? Sí. sí. qué bueno. Qué bueno. Y ustedes, ¿qué actividades hacen con respecto a la granja? O sea, ¿tienen una materia? ¿Cómo es? ¿Cómo manejan el... Nosotros este año trabajamos con el proyecto de incubación. Proyecto de incubación. A ver, sí, decime. Más cerquita, ¿eh? Nosotros trabajamos este año con el proyecto de incubación. ¿Y qué es el proyecto ese? <risa> Me olvidé. Dale, decime. Se trata de... Una máquina que cumple las funciones de la gallina. ¿Una máquina que cumple las funciones de la...? Una incubadora. Sí, una incubadora. Ah, mirá, la incubadora sí. al, claro, la gallina se sienta arriba de los huevos y de los huevos salen los pollitos, ¿no? Sí. sí. sí. Y entonces ese ese trabajo lo hace la máquina. Sí. sí. Que seguramente da calor. Sí, sí. sí. ¿Y cómo es? ¿Alguien me lo puede describir cómo es la máquina? Qué es, tiene, por ejemplo, ¿cuál? luces. Qué tiene. Que es un. Sí, es parece como una especie de horno eléctrico. Ah, un horno eléctrico. No tiene luz. Es un horno sí, eléctrico. Tiene, ¿Tiene, sí, tiene luz. Ajá. Y ustedes ponen ahí los huevos. Sí. sí. ¿Y cuánto tarda? ¿Se acuerdan? Cuánto? 21 días. Me di claro que la tienen. Este es 21 días. Sí. Mientras un bebé eh, tarda nueve meses en en, en nacer, los pollitos tardan 21 días en nacer, nada más sí, Es sí, bastante sí, rápido sí. Mira vos Cosa que no pasa con los conejos Porque tienen otro sistema de reproducción, ¿no? Sí. La mamá los tiene en la panza Es así, ¿no? Sí mm. Y esas cosas van aprendiendo sí. Mira vos ¿Y algo, o sea, todo relacionado con animales? ¿O tienen alguna actividad más relacionada al cuidado de las plantas también? Sí, plantamos sí. también. Nuestra escuela también es una escuela con IAC. El... Ah, para, para, para. ¿Qué es el IAC? Es una escuela intensificada en ciencias. Natural. que Nosotros tenemos más conocimiento científico que otras escuelas. Y mientras otras escuelas tienen dos horas de ciencias naturales nosotros tenemos muchas más. Ah, mira qué bueno. A ver, decime. Tenemos 13, horas en la 13 horas de ciencias naturales en las semana o Esos sea, son unos expertos en el, el, el armado, cuidado y llevado adelante de una granja o un, digamos, un lugar que tiene que ver con la producción de la tierra, ¿no? Sí. sí. El año pasado plantamos trigo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? Eh, ah, eh, sí, decime tranqui, tranqui, decime, contame. Primero eh, eh, hacemos como la pala, algunos los boquitos. Sí, van abriendo la tierra, ¿no? Sí, y la uh -huh. preparaba. Claro. Y después metemos la celulita uh -huh. y le tiramos tierra arriba. Y sí. Y se acuerdan cuánto tiempo tarda en crecer ese trigo? No. ¿Cuando más o menos, no? Sí. Y al final llegaron al proceso en el que sí, sí. salió, se sí. vieron los granitos y sí, todo. Sí. Ah, mira qué bueno. Y habitualmente qué tipo de plantas tienen? Plantas aromáticas, qué. Lechuga, o... ah, tomate, todo. Sí. A ver, dale, decime. También plantamos de avena. Sí. Avena. ¿Y? ¿Cómo es este la plantita de la avena? Como la del trigo, parecida a cuál es? No sé, sé que nunca miré la foto de una planta de avena. ¿Viste esas cosas que uno se da cuenta que no las sabe y bueno, capaz que ustedes saben? ¿Creció la planta de la avena o no? Sí, creció. Y parecida a qué? Es? A un... trigo, a Tiene granitos probablemente, ¿no? ¡Qué bueno lo que hacen! ¿Y a ustedes les gusta? Sí. sí. sí no. ¿De qué barrio son, chicos, o vienen de más lejos para asistir a esta escuela? De Villa Celina. De Villa Celina, sí. queda relativamente cerca, ¿no? Sí. Bien. Nosot Algunas de nosotras somos de Loma de Zamora. De Lomas, claro, porque después, cruzando el puente Con La Noria, Nadia. está ya lo que sería la provincia, Y eso es Lomas de Zamora ¿Tienen que tomar colectivo para ir a esa escuela? Sí Ay, sí, qué yo feo, no, ¿no? Yo vengo en auto Ah, qué bueno, es una privilegiada ¿Y cómo, cómo, cómo fue que los papás y las mamás decidieron mandarlos? Sobre todo los que vienen de Lomas de Zamora, ¿no? ¿Conocían la escuela o fueron por doble escolaridad nomás? Eh, Jornada completa, va, sería Yo sí. voy porque mis hermanos mayores fueron a esa escuela Ah, mira tus hermanos mayores te la recomendaron, decime. Yo también fui porque mis otras cinco hermanas eh, también fueron a ese colegio, entonces ahí aprovechamos y nos pusieron a mí Yo hoy porque fue mi hermano, eh, más, eh, mi hermano del medio uh -huh. fue ahí y ya bueno, también en primer grado. Ah, Buenísimo yo voy porque a mi mamá la recomendaron que esta escuela era mejor que otras mira vos y a vos qué te parece está buena la escuela sí ustedes de qué grado son séptimo o sé que ustedes ya se van este año de la escuela y cuando hubo que pensar qué estudiar tuvieron en cuenta esto que ustedes ya saben sí ¿Tienen una escuela allá en Vista como para...? Sí. Sí. Sí. sí. ¿Que también tiene que ver con la huerta y estas cosas o no? La no. mía... Ma... No, más menos. Sí, la mía sí. ¿Ah, sí? Es un... ¿Cómo sería esto de que tiene que ver...? A ver con acerca... ciencias naturales. Ciencias naturales. Bueno, así que está buena esta escuela. Contame ahora de las señas que, que los acompañaron, las acompañaron. ¿Con quiénes vinieron? Con ¿Sí? Barcelona. Con las señas de aula. ¿Te acordás del nombre de las señas del aula? Porque sí, si están con vos, sí, sí, sí. más o menos. A ver, espera. Gabriela Marta y María Alcárdara. Después bueno, también sí. nos acompañaron la señora Alcárdara y Mónica, que no sé el apellido. Uh -huh. hay alguna que sea específicamente de, del área esta que ustedes me nombran que tiene que ver con la huerta María del Carmen uh -huh. ella les enseña todo acerca de sí. la huerta los animales sí. buenísimo ah, también a nuestra escuela vienen asistentes de, de ciencias naturales ajá que ayudan a los, a los maestros a enseñarnos ajá Y decime, ¿qué tienen? como En vez de tener patio, que tienen? Un gran pedazo de tierra. Sí, sí, sí. Es mucho espacio verde. Es mucho espacio verde. Claro, en realidad es una zona que tiene mucho espacio verde, pero qué bueno que la hayan aprovechado de esa manera. Yo, la verdad, que conozco el autódromo, pero no sabía que por ahí funcionaba una, una escuela. Que en general, uno no se fija en esos detalles, que capaz que son muy importantes. Decime. Ah, pensé que me querías decir algo. <risa> bueno, ustedes estuvieron trabajando sobre varias cuestiones, más allá de lo que ustedes hacen habitualmente que es esto, esta tarea ligada a la huerta ¿sí? ¿Ustedes leen? Sí, sí. ¿Mucho o poquito? Cuéntame la verdad. Demasiado. Que... ¿En serio? Sí. ¡Ay, ah, qué bueno! ¿Les gusta leer? Sí. La sí. sí. buena, ¿no? Sí. Bueno, y hay un este, un libro que han este que han leído también, que yo lo leí, que estábamos charlando los fuera de micrófono, que ¿cuál es? Rafaela. Rafaela. Rafaela, que es más o menos la historia de una chica de la edad de ustedes, que después vamos sí, a hablar. Sí. O sea, ustedes tienen un proyecto o una actividad, digamos, ligada a la lectura. Sí, sí. Y aparte de Rafaela, ¿qué tipo de cosas leyeron? El Leímos... ¿Vos? Dale, vos que no hablaste mucho. Dale, contame qué, leí, qué leyeron. El Principito. Ajá. Y El Principito, ¿qué onda les gustó? Mi hijo sí, más grande sí. lo leyó en primer año. A mí más o menos. Es para pensar, ¿eh? ¿no? Es así una lectura sí, por arriba, ¿no es cierto? Hay que pensar porque dice como muchas verdades y hay que pensar las que tiene que ver con la vida de cada uno. Bien. ¿Quién más leyeron? ¿Alguien? Dale, a ver, decimos. misterios urbanos como por ejemplo ¿te acordás algún misterio urbano? llama party eh, la grúa de peluches eh... no. bueno y se refieren a son cuentos de terror cuentos de terror ¿cómo le gustan a los chicos los cuentos de terror? ¿Les gusta a ustedes? Sí, sí. De suspenso, asesinato, de terror A mí no me gusta Todo lo que chorrea sangre a mí no me gusta Pero a ustedes les gusta Sí, sí. Y con eso también Después vamos a escuchar un cuento Que es de Killer ¿Es un cuento que ustedes leyeron o alguien lo escribió del grado? Del grado lo escribieron Ah Pero igual esa historia ya estaba ya. Bueno, eso lo vamos a... Ah, no, no. no ¿No? ¿O sí? ¿No? o sí no Lo escribió, ¿alguien se acuerda el nombre del autor? Pablo Cáceres. Que no vino hoy. No, no, no, no vino. Bueno. Eh, Pablo Cáceres y Santiago Y, Santiago López. López, sí. ¿Y lo grabaron. Sí. sí. Bueno, vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a escuchar primero de Killer y después hablamos del libro de Rafaela. ¿Les parece? Sí. Me llamo Pablo Cáceres junto a mi compañero Santiago Olores y a partir de unos sonidos que, que trajo la profesora de radio y lo fuimos incorporando a medida que escribíamos y esta es la historia se llama chef Tequila chef estaba a punto de matar a una niña cuando su despertador suena ella se asustó mucho por su cara blanca Ojos sin párpados y una sonrisa atemorizante. Chef miró a la niña y escuchó al padre sirviendo su té de las mañanas. Estaba con el cuchillo en alto en cuanto el hombre puso música de rock. Rock, rock, rock and roll. La niña gritó muy fuerte Con temor corrió el padre a la habitación Y allí estaba el cadáver de su hija junto a una nota escrita con sangre La nota decía Go to Sleep El padre mira por la ventana y ve a un hombre corriendo y desapareciendo detrás de un tren en movimiento Esta es la historia de Jeff, un asesino mejor conocido como Jeff the Killer Esta es la historia de Jeff, un asesino mejor conocido como Chef de Quila. Había una vez un chico muy solitario que vivía con su hermano, mamá y su papá. Se mudaron a un barrio junto a una casa donde hacían una fiesta. Los invitaron, pero Jeff no quiso ir. Se recostó en la cama. En ese momento sintió una sensación extraña, una tormenta fuerte. Jeff escuchaba la lluvia de su ventana y del comedor. Se escuchaba una musiquita. Cuando estaba en la parada con su hermano Liu, un niño en patineta y sus dos amigos los molestaron. Liu iba a pelear, los amigos del niño sacaron un cuchillo y Jeff se paró, le sacó el cuchillo y los apuñaló, sin matar a los adversarios. Llegó el autobús y se fueron preocupados, en la escuela no dijeron nada de lo sucedido, al volver a casa habían dos policías en la puerta. Los niños malos les echaron la culpa a ellos dos. Estaban por llevarse a Jeff. Cuando Liu dijo que Jeff no fue, se llevaron a Liu. La madre gritó muy fuerte y Jeff corrió a su habitación, enojado con sí mismo. Después de un tiempo, debían ir a la fiesta del niño del frente. Todos, todos los niños estaban jugando. En ese momento llegaron los niños malos y querían pelear contra Jeff. Entonces pelearon hasta que él venció a los dos y quedó... Uh, y quedó uno en la pelea y el otro mucha uno en la pelea el otro muchacho le tiró un barril con lejía y prendió fuego a Jeff llegaron los fotógrafos y le sacaron fotos, al sacarle las vendas de la cara, todos se asustaron porque su cara era blanca él estaba feliz tanto que tenía una gran sonrisa, en su casa por la madrugada, su madre despierta por causa de un sonido extraño baja las escaleras y al entrar al baño ve a Jeff todo cubierto de sangre. Ella le pregunta asustada, ¿qué te ha sucedido? Jeff le responde, mamá, me he cortado una sonrisa en las mejillas porque me he cansado de estar sonriendo todo el rato. Me he quemado los párpados para poder verme por siempre. Con temor la madre corrió hacia la habitación. Ella le dijo a su marido que saque el arma porque Chef quería asesinarlos, pero ya era tarde, porque Chef ya estaba en la habitación de los padres. Él dijo: "Mentiste, mamá" y los apuñaló. Al entrar a la habitación de su hermano Liu, despertó por un sonido. Al ver a Chef, Liu se asustó y le preguntó qué quería. Chef le dijo: "Go to sleep". ¡Ay, qué perverso! ¿Qué era ese personaje? Los mató a los padres y les dijo, ¡Go to sleep! ¡Andate a dormir! al hermanito. <risa> ¿Les gustó esto, hacer esta actividad? Sí, sí. sí. sí. Está buena, ¿no? Inventar sí. historias. Y esto que me decían lo de los soniditos y los sonidos que van creando el suspenso eso está bueno, ¿no? ¿dales sí. Sí. ¿No parece que como que agrega algún otro sentido al relato? Sí. sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una música de suspenso, por ejemplo? El... Eh, se nota como que se siente el terror. Sí, es como que nos va llevando a prestar sí. más atención sí. porque a ver qué pasa, ¿no? Sí. Sí. Está bueno, está buenísimo. Bueno, eh, otro de los de, lo, de las lecturas que ustedes hicieron contábamos este antes de escuchar el cuento eh, tenía que ver con el libro eh, Rafaela que a mí me gusta tanto ¿Quién lo escribió? Mariana Furias ¿Y quién es Mariana Furias? ¿Alguien me cuenta? A ver, ¿nos decidimos? Es lo mismo alguna O digan un pedacito cada una A ver Mariana Furiace nació en 1976 en Rosario. Su ocupación es ser novelista. También es una escritora argentina de literatura infantil. En 1999 su novela Candela ganó el primer premio en el concurso internacional de literatura infantil Julio Poba, eh, que se otorga en Ecuador. Su novela más conocida es Rafaela, también publicada en España y Brasil en el año 2002. Recibió el, el premio de literatura infantil, El barco de vapor 2002, en su primera edición argentina. Muy bien, o sea que ella ha escrito otras novelas y esta es como la más conocida. Sí, y es sí. especialmente para adolescentes. Alguien me puede contar sobre qué trata, este? supongamos que los oyentes no han leído nunca, esto. contémosle. Bueno, Rafaela se trata de una joven adolescente que se siente gorda uh -huh. y discriminada por todos. Ajá. ¿Y cómo se llama? Y ella no sale a ningún lado, no sale ni a los boliches, ni sale a bailar, no, no sale a hacer nada, uh -huh. se queda en su casa comiendo lado. Claro cuando estaba nerviosa comía mucho mucho claro y... estaba como en un círculo no sí. estaba triste comía sí. después se ponía mal porque había comido y seguía comiendo porque, porque y así seguía comiendo claro el único que no la discriminaba era Simón, Simón. y sus cuatro amigas, y sus cuatro amigas. Uh -huh. sí. bien y de todas maneras había como otros personajes no que eran como bastante sí. diferentes a, a, a Rafaela, sí. su hermana cómo era por ejemplo. Su hermana era una modelo como la mamá, que claro, la mamá es muy flaca, este, la la hermana también, entonces los modelos de mujer que tienen el, en el, en la historia a Rafaela son muy diferentes a ella, ¿no? Sí. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué le va pasando a Rafaela a lo largo de sin contar el final? Se va enamorando. Se va enamorando de... de Simón. Simón. Claro, este chico que no la discriminaba. Sí. Mm. Pregunta, sí. ¿Les gustó el final? Sí. Sí. Sí. sí. Medio abierto, pero estaba bueno. Fue un final abierto en realidad. Mm. Porque sí. yo lo trabajé, claro, yo lo trabajé con un grupo también de chicos de séptimo grado y no les gustaba porque estaban esperando que se quede con Simón. Oh, y ahí no se sabe si se queda si no se se no se queda vas a ver una segunda parte que me están chiflando ¿no? sí, sí. sí. Mm. a ver cómo cómo sigue la historia de Rafaela y Mariana que es la autora va a ir a visitarlos ¿verdad? sí va a venir sí, sí. a nuestra escuela mm. ¿tienen idea para cuándo más o menos? para fin de mes ah ¿y qué prepararon para cuando ella venga? ¿preguntas? ¿qué hicieron? Sí, unas preguntas ¿qué les interesaría saber? Claro, si ella... A ver, no se escuchó. Vas a decirlo de vuelta y más cerquita, más adelante el micrófono. ¿En qué se inspiró para escribir el cuento de Rafaela? Sí. Claro. Si conoce a alguien, si le pasó a ella. ¿Mm? qué capaz que ella, ¿no? Le pasó sí. algo similar. A ver, decime. Porque tal vez ella misma en su adolescencia era Rafaela. Claro. Sí. Ahí, ahí, justamente cuando la conozcan, Ustedes van a poder preguntarle todo o verla, saber estas cuestiones Porque siempre un autor toma cuestiones imaginarias Pero también muchas cuestiones de la vida personal Porque de algún lado saca la historia sí. ¿Me quieren contar algo más sobre Rafaela o vamos a la música? ¿Qué quieren hacer? ¿Me lo pueden decir? ¿Vamos a la música? Porque están como decidiendo Vamos entonces en honor a toda la granja. ¿Qué tema vamos a, a escuchar? La gallina, gallina ronlega. Muy bien, vamos a escuchar. Yo conozco una vetrina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleka Es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto La cuatro ha puesto cinco ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete ha puesto ocho ha puesto nueve zagoditi tadi la pobrecita, déjala, que ponga bien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 Lagacina turuleka, esta loca de verdad. La turuleka, nueve, dos, tres. Lagacina turuleka, cuatro, cinco, seis. La turuleka, siete, ocho, nueve. ¡Esta es la gallinita! ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que Seguimos en Hora Libre en el Barrio con la escuela número 18 del distrito escolar número 21, Jorge Newbery. Lo dije bien, ¿no? Bueno, y también le tengo que dar la bienvenida a Marta, este, que nos está operando ahora, porque cambiamos de operadora. ¡Marta! Es magia esto, ¿no? Marta Rivadeneira es ahora nuestra operadora. No, no la vi más... Bueno, muy bien, pero yo te saludo, ¿viste? Bueno, y también nos olvidamos de saludar a la bibliotecaria, que nos acompaña también, la, la bibliotecaria de la Escuela Jorge Ñubert. cómo se llama la bibliotecaria? Lorena. Lorena, que también nos acompaña, porque nombramos a, a las otras maestras y, y nos faltó la bibliotecaria, ¿sí? Bueno, vamos a presentarnos, porque presentamos al grupo que estuvo sentado a la mesa eh, en el bloque anterior. Ahora estamos con... Camila. Talía. Más cerquita... Talía. Bien, ¿por acá? Ruth. Karen. Naila. Pablo. Janina. Francisco. Muy bien, están todos presentados, ¿no? No me olvide de nadie. No. ¿Son todos de séptimo? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a presentar este otro bloque que tiene que ver con qué, chicos. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Hay alguien que se está yendo? Sí. Sí. A ver, ¿quién se está yendo y por qué se está yendo de la escuela? La, la señorita Alida. Alida, ¿se llamaba? Sí. Ay, mira qué nombre raro. Nunca, nunca escuché ese nombre. ¿Está acá, no? No. ¿No? Ah, no está acá. Bueno, la tenemos grabada. Sí. Ah, ahora sí entiendo. Bueno, Alida, ¿por qué se va de la escuela? Porque se jubila. Mm. Y ustedes, eh, ¿qué quisieron saber de la vida de Alida? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Qué tienen para presentarnos en este bloque? Ella se jubila y fueron a preguntarle algo. ¿no? Hacerle una entrevista. Primero. Bien. A ver qué le pasaba a ella en este momento. ¿Es la maestra de ustedes? ¿Ustedes alguna vez la tuvieron? No. No. O sea que lo preguntan como periodistas, sin conocerla. Solamente por querer saber. Bueno, vamos a escuchar eh, cómo Álida empezó en la docencia, ¿sí? ¿Tenemos unos audios? ¿Vamos a escuchar el primero y después lo comentamos? Siempre me gustó estar con chicos. Era, uh -huh. En mi época, en la infancia, los primeros maestros, reales maestros, fueron en la familia en serio, donde te enseñaban a recitar, uh -huh. te enseñaban las primeras letras, porque no había jardines como ahora. Entonces uno... Vale, iba tomando el gustito. Toda mi vida, desde los cinco o seis años, dije que yo quería ser maestra. Bueno, fue un proyecto que hizo el profesor Ángel con el que en ese entonces era el director, el señor Leonardo, como había un espacio que no se utilizaba, eh, antiguamente como era una escuela el asistencial, y, exacto había una placita pero no se usaba entonces eh, trajeron parte de los juegos para acá, vieron los juegos donde están ahora, bueno en aquella época trajeron parte de esos juegos, pues se agregaron más más cerca de las aulas pues si no hasta allá no se podía ir y decidieron, con el espacio que había tratar de, de organizar una gran que servía después como como didáctico, no utilizarlo pedagógicamente para que aprendan los chicos y desde ahí surgió en el año 86, este se inauguró en septiembre agosto del 86 y se comenzó a trabajar a partir del año siguiente con proyectos relacionados con ciencias naturales o matemáticas o lo que fuere y con granja. Mira, el primer animal que yo recuerdo, bueno, gallinas, patos, había un caballo que se llamaba sapo, después había un toro que se llamaba pehuen, eh, bueno. las vacas, que que tenían nombre, pero tres vacas, que se veía, se veía el nacimiento de los terneros, ahí empezaron a ver la reproducción de los chicos grandes, pues se veía, igual que había más cabras, había más chivas, bueno, surgieron... ...la llegadas de un montón de animales... ...está una pareja de cerdos que tuvo cría también tuvimos... ...me encanta la vida... ...no puedo elegir ningún animal... ...en mi casa tuve gatos y perros... ...pero en este momento tengo perro nomás... ...y no llevo un elefante porque no me entra... Y ahí contaba la señor Alida... Sí, Cómo fue un poco también los comienzos no solamente de la carrera de ella como docente sino los comienzos de esta escuela como escuela granja ¿sí? ustedes qué les parece? ¿a ustedes les gusta trabajar en esa granja? ¿qué les pasa sí. a ustedes? ¿qué es lo que más le gusta? por ejemplo a vos ¿qué, ¿te gustan los animales o el tema de las plantitas? a mí me gustan más las plantas ajá Porque los animales no tienen olor? Porque a veces, ¿viste? Los días de humedad no está bueno, ¿no? ¿No? Ah, mira vos. No, porque yo tengo un perrito y a veces los días de humedad, ¿viste? Hay que mantenerlo muy limpito porque si no... ¿Y a vos? ¿Qué te gusta más? ¿Los animales? Los animales. Uh -huh. ¿Y se encariñaron con alguno específicamente de la granja? Sí. sí. A ver, ¿vos con quién específicamente? A ver, acércate un poquito más al micrófono. Casi todos Ajá. Casi. A mí me gustaban más los conejos Los conejos, sí, sí son Tuve tan tres li... ¿En tu casa? Sí Una ¿Ah? vez cuando me fui al Mar del Plata El conejito ya se encontraba muerto Así que no fue mi culpa Claro Que te lo cuidaron mal Quien se quedó el cuidado mm. Y mi hermana dice que por darle eh, queso a la tortuga Se murió hizo sí. a la tortuga? Mm. Claro, porque es vegetariana no, la tortuga no, Además era lechuga. muy pequeña No sabía ni qué darle de comer Ah, claro, y eso que las tortugas duran muchos años y llegan a ser muy longevas este, Pero hay que cuidarlas, hay que saber Y ustedes están aprendiendo cómo cuidar a los animalitos ahí en la granja Les voy a preguntar lo mismo que al grupo anterior ¿Cómo fue que eligieron esta escuela? ¿Papá, mamá, eh, primos? ¿Quiénes les dijeron que vayan a...? Ir? Eh, por ejemplo, yo vivo en Lugano Ajá Y mamá decidió, para que estemos cerca Para que yo esté cerca de la escuela Decidió mandarnos Claro, ¿y después te gustó? Sí, me encanta Porque no está bueno quedar en un lugar que a uno no le gusta, ¿no? Te sí. tiene que gustar y mucho Sobre todo porque hay que estar casi todo el día Porque es jornada completa ¿Y vos, por ejemplo? Eh, yo fui porque están todos mis primos Ajá Toda... ¿Y a vos por qué fuiste a la escuela? ¿Te gustaban los animales? ¿Qué pasó con esto? No, porque casi toda mi familia fue a esa escuela Pero... Sí, yo iba lejos, pero me gustó, me gustó y me quedé ¿Vivís que lejos? Te... Sí, en Loma de Zamora Ah, mira vos Bueno, ¿alguien lo eligió por motivos especiales? ¿O solamente...? O sea, dígate, la familia tuvo que ver ¿Alguien tenía una inquietud sobre los animalitos a las plantitas? No No, pero les gustó cuando estuvieron ahí Bueno, justamente hablando de los animalitos Hay una anécdota que cuenta, ¿no? La ceño ¿Vamos a escucharla? Sí La primera vez no teníamos veterinario fijo como ahora muchas veces hemos pagado los maestros un veterinario que quedaba ahí en riestra o lo llevábamos con susana en el fitito cuando veíamos un animalito mal pero porque el profesor ángel sabía un montón la señora nelly que estaba en ese momento como compañera de ángel sabía un montón pero no a nivel veterinario y si se enfermaba algún animal bueno se contaba después vino el que era hijo de ese actor Mareco el doctor Mareco llegó a ser veterinario pero venía cada tanto a vacunarlos, a revisarlos pero si se enfermaba alguno así de repente salíamos yo he colaborado como tenía manos finitas, pues porque era flaca el profesor Ángel que había vivido y visto en el campo me pidió si podía ayudar en varios partos eh, de cabritas claro después participé en cesáreas y los chivitos cuando por ejemplo la mamá lo rechaza hay que darle la mamadera como a un bebé, como ustedes eh, ¿está claro? entonces como la verdad la única que vivía cerca, más cerca y me animaba y me lo llevaba al departamento y una vez que si la madre lo rechazaba en cuanto a darle de mamar entonces había que alimentarlos y me ayudaban mis hijas cada dos hora nos levantábamos como si fuera un bebé a darles de comer pues si no despertaban a todo el edificio. Eh, después me los llevaba a los viernes, los traíamos todos los días, me los llevaba a la tarde y los traíamos todos los días hasta que les nacieron los vientitos. Wow, mira todo lo que hizo la señora Alida, así está bien dicho, porque lo estaba, estaba diciéndolo mal justamente porque nunca había escuchado el nombre de ella. Eh, se lo llevaba a la casa claro porque la escuela funciona de lunes a viernes Había que cuidarlo el sábado y el domingo porque no se podía decía los cabritos no no te doy de comer no sí, sí. sí. se ve que le gusta mucho este los animales a esta seña mira vos bueno y a ustedes este alguna vez participaron de un parto porque ahí hablaba no de no, no, nunca. no nunca. Nunca. nunca solamente con esta máquina de de los pollitos sí. quién trabaja con la máquina de los pollitos todos Sí. sea tienen pollitos sí. que sí. salieron de ahí mira vos buenísimo bueno y tenemos por último esta cuestión de, de que la señora alida alida alida alida y eso lo lo lo, lo tilde bien pero bueno Alida, este, explica cómo es esto de ser maestro, ¿no? Y qué es lo que tiene de bueno este, y por qué. Ella ya había explicado en el bloque anterior este, cómo fue que eligió ser maestra, pero vamos a escucharla un poquito más. ¿Qué significa ser maestro de Jorge Niveri? Bueno, significa mi vida, mi familia, significa mi casa. Yo elegí esta escuela. No es que... La elegí, realmente podía haber elegido en cualquier lugar de la capital federal, pero mi corazón me trajo acá porque eh, elegí vivir cerca de esta escuela. Eh, Jorge Nieuble es mi vida. Yo vine soltera a esta escuela y en, este, en el día de hoy, en la actualidad, ya soy abuela. Así que imagínense que pasé toda mi vida y todas las etapas en esta escuela. Bien, orgullosa estoy de ser maestra y de, de trabajar con chicos. Me encantan. Bueno, yo fui maestra y estudiante de momentos difíciles y tengo dos amigos muertos por la dictadura y dos profesoras muertos por la dictadura, que hace poquito fui a Costanera, por lo menos para, como no sabemos dónde están, vamos a dónde están los nombres y los saludamos, viste, porque eran geniales, eran muy buenas personas, más allá de los ideales, viste, y formaban parte de mi grupo de estudio. Entonces fue terrible. Y ser maestra, pues eso siempre le digo a todos los que pueden, la juventud, que valoren la democracia que tienen, no nos dejaban ver como ustedes que tienen un montón de posibilidades de leer a un autor comunista, como un autor de derecha o el historiador, o escuchar a la nata o no escuchar a la nata, eso no existía. Desaparecían, por pensar diferente. Estabas en la escuela, te hacían los rastrillajes y te sacaban del baño. Por Dios, pues le decía, ya va, ya pura, pa, pa, pa. No, no, chicos, eso es terrible. ¿Mm? No, fue horrible. O sea, toda mi vida, está bien, ahora dicen la inseguridad, el afano, toda la vida hubo ladrones, pero cuidémonos, tratemos de no llegar a eso, estudiemos, porque el estudio es lo que te abre el camino, cualquier camino te abre. Lo que estudies, ¿eh? te abre mucho más que no tenerlo y por lo menos las piedras en el camino la pasas mejor con algo de con más cultura que sin tenerla porque como tenés cultura tenés estrategias y vas teniendo conocimiento vas a poder saber si los sorteas o las saltas el, no, el que no... el que es ignorante no va a saber qué hacer o no va a distinguir lo que es esa roca ¿está claro? entonces estudien chicos y se lo dice una persona como la cinta Gaby que tuvo que trabajar para estudiar eh no es que venimos de cuna de plata y mamá me pagó o papá en la facultad más cara no tenemos que salir a trabajar para estudiar y no era obligatoria ahora es obligatoria pero no olvídense que es obligatoria háganlo no por obligación sino estudien para una para ustedes para para estar mejor Bueno, qué buen consejo, ¿no? Que nos da la señora Alida. ¿Qué les dice? Es... Estudian, claro. Sobre todo ahora que se van a... Ustedes a la secundaria, ¿sí? Y que a, no sé por qué a todos los adolescentes les pega la fiaca. En la adolescencia es como que les pega la fiaca a todos. No, estudien. Estudien. No solo porque es obligatorio, o sea es tan obligatorio ir a la secundaria como a la primaria eh, sino porque aparte después para seguir y seguir y seguir hay que atravesar estos escalones ¿cierto? bueno, a ver cuéntenme eh, primero quiero agradecer mucho a Lida porque logró que mi hermana pasara a la secundaria sabiendo un montón de cosas Ajá. y ella la quiere mucho de corazón ay, mira qué lindo qué lindo reconocimiento para Lida, ¿no? visto de que Porque una alumna Alida. Alida otra vez lo digo más bueno, Alida ya me va a salir más o menos en tres o cuatro programas más me va a salir eh, el nombre de Alida y un saludo al profe Marcelo de Granja ajá importante no el profe de Granja sí y un saludo también para el profe Pablo Verón eh, profesor de yac bien alguno más no quedó el saludo para el profesor Ángel de Granja. Muy bien, bueno, y en honor a toda esa amistad, esa buena onda que nos dan estos profes, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? La amistad de Laura Pausini, Pausini. Pausini. Pausini. bien, vamos a escuchar Video bloque de hora libre en el barrio justamente con los chicos de la escuela número 18 del distrito escolar 21 Javada Jorge Newbery. Bueno, eh, recién estábamos hablando mucho de qué de qué maestra que se está por jubilar. Alida Mon... Montelier. Ahí está, ahí vamos. Y justamente este bloque vamos a hablar de otro maestro que también es no es maestro. ¿Quién es? A quien le hicimos una entrevista. A Marcelo Caparelli. ¿Y qué es? Veterinar. Vere, veterinario. Claro, porque uno piensa en maestros en una escuela nada más, ¿no? En veterinario. Pero como vinimos diciendo que esta escuela y muchos animalitos hay que cuidarlos. Son como los nenes, ¿viste? Que hay que llevarlos al pediatra. Bueno, el veterinario sería el pediatra de los bichitos. ¿Es así? Sí. Lo dije bien. <risa> bueno, esta escuela tiene muchos proyectos, ¿no? Y, y, y me gustaría que vayan sintetizando, ¿no? Sobre qué trabajan ustedes y vamos a hablar de los proyectos ¿se primero. Ah, eh, en primero se trabaja en la granja que es de cuánto crecemos Ajá. y después hay otro proyecto de la la enciclopedia de los animales y un, van a ser una obra de teatro de títeres Ajá. la enciclopedia de los animales, todo de animales sí. y ahí aprendes sobre los que no están en la granja <risa> bien, algo más en segundo van a ser... Eh... Bueno, también no importa, no importa. Se nos salió el micrófono, pero podés seguir hablando. Dale. En segundo van a hacer A jugar... Bueno, no me acuerdo. Bueno, ya nos vamos a acordar. Por acá. En tercero, el proyecto eh, de teatro. <risa> Los títulos teatro. Ajá. ¿Por acá nos acordamos de, de algún otro proyecto o no? A ver, vení, acércate y decime tu nombre porque el resto estuvo, pero vos no estuviste en el bloque anterior. Federico. Tu nombre es Federico. Y tenés que hablar muy fuerte y al micrófono, dale. Yo te doy. Dale Federico, contame. El proyecto de apicultura, ¿de qué se trata? Sobre las abejas. O sea, ese nombre se le da a la crianza de abejas Sí Y bueno, cómo lo van a hacer? ¿Tenés este, idea? Porque hay que tener cuidado con las abejas Porque las abejas, ¿qué tienen adelante? Un coso que pica, ¿no? No, atrás ¿Atráses? Ah, ¿Atrás es? Ah, muy bien Acá me están corrigiendo porque ellos saben más que yo Muy bien, muy bien Atrás, y si te pican, ¿qué pasa? O hay una, una roncha así Bueno, los chicos que no se presentaron, ¿nombre? Viviana Zanabria Recién lo teníamos a Federico Aldana González ¿Saca Edith Pereira Camila Herbas Y por allá atrás tenemos a... fagundo Santiago Guerra Austin Villa ¿Y por ahí? A ver, vení por acá, dale, dale Jorge ¿Estamos todos presentados? ¿Me falta alguien? Somos un montón acá adentro. Bueno, ustedes le hicieron una entrevista a Marcelo. ¿Cómo era Marcelo el apellido? Mar Marcelo Caparelli. Caparelli, el veterinario. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Sí. La primera vez que vine a esta escuela fue en el 2000 aproximadamente. Yo estaba cursando una materia que se llama producción de grandes animales y dentro de esa materia hay producción de ovino y este, clínica de ovino. Lo más impactante es la innovación, porque en un momento determinado el profesor dice los espero en Lugano, en un lugar que está en un rincón de la capital federal. Yo no pensé... Nunca que en un sector de la capital federal, en un rincón de la capital federal de esta gran capital de esta urbe, hubiera una escuela de estas características, el cual tenga también en uno de los rincones un sector chiquitito que reprodujera lo que es una pequeña granja. Una pequeña granja con los mismos alambrados, con las mismas tranqueras, con animales de granja. Ser veterinario es hoy en el día del veterinario, el 6 de agosto, inclusive en el día de el ingeniero agrónomo y de las escuelas técnicas agropecuarias. Este ser veterinario es ser algo algo apasionante, ¿eh? curar a alguien, a un ser vivo en el cual No le habla, no le habla, no muestra palabra, uno no tiene comunicación más que la sensibilidad y la percepción que uno puede tener. Me llevo, todos los días me llevo algo positivo de esta granja, es siempre un reconocimiento, es siempre una propuesta, es siempre hay algo que hacer, algo que... Ir a mostrar. mirá que tenemos que ir a tal lado. Mira que tenemos que poner. Mira que y los chicos se ven involucrados en esas tareas. Lo que más me gusta es también que los pibes están involucrados e inmersos en la escuela y en la granja, ¿no? Lo viven como una tarea diaria y también un desafío para los pibes. Es una escuela única y el espacio que brinda. Yo creo que no hay ninguna escuela dentro del gobierno de las dos maneceras como esta. Son ciento hectáreas muy aprovechable en cuáles se puede hacer de todo, de todo, de todo. Y ahí escuchábamos el veterinario, ¿no? Al que cuida a los bichitos. ¿Qué es muy grande? Me me soblaban acá, ¿no? ¿Cómo sí, sí. cómo se manejan ahí en esas siete hectáreas que tiene la escuela? Tienen que caminar mucho para ir de un lugar al otro. Sí. sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿Se manejan bien en esas siete hectáreas? Se comunican ¿Se comunican? ¿Cómo se comunican? Por parlante Ah, mira vos Y sí, si sí, no, se hace un lío bárbaro Porque es un lugar muy grande Y siempre que hay chicos se desordena el espacio Entonces me imagino que en siete hectáreas Es como complicado, ¿no? Ir siguiéndolos a todos ustedes O sea que ustedes se portan bien Sí, sí. sí o más o menos sí. Acá me están haciendo así con la cabeza Más o menos Hay que portarse bien ¿no? A ver, decímelo al micrófono ¿Qué me quieres decir? Que hay dos tribunas, tribuna Ajá. inferior y superior Dos tribunas ¿Y... No, están los más chiquitos y más ah. No, están los más chicos y los más grandes Porque está exactamente abajo parte? de las tribunas de la escuela, ¿no? Sí Ah, mira vos, tengo que ir a verlo un día Porque no me lo puedo imaginar ¿Qué más me querían contar? Porque empiezan largan a acá el caballero Federico que se presentó recién, este nos va a hablar de un proyecto específico. Habla fuerte y al micrófono, dale. Sobre qué eh, proyecto vas a hablar? De la incubación. ¿Y qué es el proyecto de la incubación? Y quédate bien adelante y habla cerquita como hablo yo. Eh, el proyecto de incubación es es una para incubar los huevos y los huevos de qué bichito, o, o sea, es una máquina de hacer pollitos, o sea, eh, exactamente qué es lo que hace eh, la máquina, a quién reemplazaría, la uh -huh. que está calentando los huevitos para que finalmente salga él, El pollito. Uh -huh. y a vos qué te parece ese proyecto, estás interesado? ¿Qué es lo que te interesa de eso? Ver qué. Ver cómo nacen los pollitos. Ajá. Muy bien. Este. Bueno, alguien me quiere hablar de algún proyecto más de la escuela. Los veo. Este grupo lo veo muy callado. Porque acá las chicas. ¿Ustedes de qué grado son? No son de séptimo. Los... También. Son de séptimo. Mi sí. novia de quinto. No. No. Son todos de séptimo. Bueno, ustedes chicos ya se están despidiendo de la escuela secundaria. ¿Qué les pasa cuando se tienen que ir de esta escuela en donde han pasado tantos años? Te agarra mucha tristeza. ¿Te agarra tristeza? Sí. sí. ¿Sí? Dejar la escuela le provoca tristeza, la escuela primaria. Y dejar a nuestras maestras. A los amigos. Ay, claro. Porque vos fíjate que las maestras son como más cariñosas y te conocen más. ¿Los profesores entran y salen? no sí, y, y medio sí. que no no vas a ver cada, qué le pasa a cada uno específicamente no lo pensaron eso sí. mm. No. Mm, hace... <risa> algunos <No. risa> bueno ya todo el mundo a esta altura tiene más o menos elegido no elegida la la escuela veamos sí, sí, sí. bueno eh, hay hay dos eh, vamos a escuchar aunque sea uno más que tiene que ver con la escuela ¿Vos tenías animales en tu casa? Sí, tenía tortuga, pájaro, paloma, entre los pájaros canarios, canario, paloma, peces, eh, tenía ranas, anfibios, ten, tenía de todo Todo bicho que paraba iba a parar a mi casa a ver si Marcelo los podía tener o perro, gato, eh, no, era bichero de chico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 diaria y también un desafío para los pibes, es una escuela única y el espacio que brinda, este, yo creo que no hay ninguna escuela dentro del, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como esta, son 6 hectáreas, muy aprovechables, en el cual se puede hacer de todo, de todo, de todo. Este, por no, no es solamente ser expositor de una gallina, de un, de un rumiante de, de raza, sino que es toda una preparación previa y después todo lo que es este, esperar los premios, llevarlo, todo eso es una, es un preparativo este, muy desafiante. Pero yo te, te propondría a vos, te invertiría, ¿qué es para vos ser expositor que fuiste La Rural? Y, y es... ¿Cómo impres... te sentiste en La Rural? Sí, primero hay que estar tranquilo, hablar con la gente, primero estudiar todo lo que viste, prestar atención las clases que diste aparte eh, digamos que no es tan difícil porque vos le explicás lo que ya sabés es como yo te estoy haciendo preguntas a vos ahora y vos me respondes lo que sabés y bueno, pero ahí ahí coincidimos entre lo que yo sé, vos en un momento desconocés se juntan, se potencian y se muestran en una exposición mirá lo que podemos llegar a lograr, mirá lo que somos capaces y lo que el potencial que podemos tener, que se siente ganar Este, es un reconocimiento al trabajo A su trabajo No a mi trabajo, a su trabajo Y ahí estaba el veterinario De, de la escuela Marcelo, ¿cómo era? Camparelli Muy bien Y que contaba justamente lo de, de, de cómo es esta escuela Y qué es lo que hicieron Ustedes ...con esos animalitos que tienen en la granja? Los exponemos en la rural... ...las gallinas Plimum Rock... ...y el año pasado ganamos el primer premio... wow Que no es poca cosa... ...miren, yo no sabía todo esto... ...está bueno el dato de que... ...con la producción de... ...los animales de esta granja de la escuela... ...van a la rural... mira vos... Bueno chicos, les gustó hacer radio... ...porque nos tenemos sí. que ir despidiendo... Sí. Sí. ...está bueno, ¿no?... Eh, quiero contarles a los oyentes que con Eva hicieron, ¿cuánto, cuántos, ¿cuántos días de taller? Seis. Sí. Nada más. E hicieron un muy buen trabajo, quedó un muy lindo programa, ¿sí? Así que bueno, a seguir. Y nosotros nos vamos despidiendo de la escuela y de nuestros oyentes y les repetimos que... Contamos, mejor dicho, que el próximo jueves A partir de las 10 de la mañana Vendrán otros chicos y otras chicas A hacer hora libre en el barrio Muchas gracias por, por Estar del otro lado Y bueno, chau, este aplausos es para ustedes Cuando Me siento triste, vuelvo a mi pueblo para duelo.